¡Radio tortuga se radio con nosotros tur comunidades sociales en internet de verdad crees que son comunidades porque a mí me parecen un montón de gente con su rollo personal ya sé que no estoy diciendo nada nuevo ya sé que todos lo sabemos pero quiero decir realmente las comunidades están pensadas para compartir están pensadas para ser comunidad Pues no lo sé. Lo cierto es que la gente se lanza al cuello de la gente y va con su rollo, con su rollo personal. Porque cuando opinas sobre la receta de patatas chiclanas de tu amigo Félix, te metes en la guerra con el personal. Porque todo tiene su opinión y todo el mundo tiene algo que decir que va en contra de todos los demás. Y así un suma y sigue de gente que no está dispuesta a hablar de nada en absoluto y que confunde el debate con la batalla. Y con esas no las tenemos que ver todos los días. Y yo te digo, pequeño, ¿por qué no te revelas ¿Y por qué no empiezas a trolear? a fin y al cabo la gente lo va a hacer contigo, ¿te guste o no? Así que únete al ejército de la gente que pasa de utilizar las herramientas de internet como se supone que debería. Empieza a utilizarlas como te dé la gana. Y dedícate sencillamente a hacer el payaso. Y con todo seguirá siendo ni más ni menos como ha sido siendo todo este tiempo y como serías de todos modos si no lo hicieras si no lo hicieras a propósito seguirías siendo un pobre diablo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 He sat on my bed, told me some facts, son I have a keep calling on me You and your sister be brave, my little soldier And don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning, give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning woke mama with the kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Bienvenidos una semana más a Pobre Diablo, el programa que hacemos desde nuestro búnker eh, tortugo en el fondo de un cañón en el Massachusetts más desconocido, donde de vez en cuando traemos en nuestro jet privado a algunos artistas que vienen a alegrarnos la vista y los oídos con sus canciones. Y hoy tenemos con nosotros a Kiko Ross con su proyecto Payaso. Kiko, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Kiko, que hoy nos trae una voz padrinesca... Eh... Sí, sí, la verdad... Bueno, lo que te decía, que tengo que sentarme recto porque siempre se me rompe la voz. Enrañamiento, no estamos en nuestro búnker, he venido a la boda de su hija a pedirle un favor. <risa> kiko, que kiko kiko ¿qué es? ¿Kiko de qué? ¿Kiko de dónde viene? ¿Kiko de Francisco? De que siempre kiko me ha quedado de... esa duda. Kiko, qué kiko es? de... sí, sí. Mis padres pasaban de ponerme Paco o Chisco o Chesco lo que sea... Y mi abuelo se llamaba Kiko, Kiko con Q, que eso es muy importante, Q y CEO, y nada, de Francisco viene, sí. Sí, porque hay otro Kiko famoso en la música, que no nombraremos hoy, pero hay que <risa> más que nada por no hacerle sombra. Es eso mismo, eso mismo. Kiko que tiene, como decía, un, un proyecto entre manos que se llama Payaso. Eso mismo, mi alter ego. Payaso eres tú, eres un payaso. Sí, de pies a cabeza. <risa> ¿Eh? Y bueno, yo creo que todo el mundo lo somos, pero bueno, quizá yo sea el más grande, no lo sé. Porque además me lo restriego. ¿eh? Tengo, que me tengo que reconocerte que escuchando tus canciones, que bueno, luego hablaremos de dónde podríamos encontrarlas. Escuchando tus canciones no me queda claro, ¿qué, ¿qué perspectiva del payaso es la que a ti te interesa? O sea, ¿realmente eres payaso porque haces reír? ¿Eres payaso porque la gente te trata como un payaso? eres porque eres un payaso? Es que esa confusión es parte es parte de el, el dilema que yo tenía den in, interior, ¿no? Eh, el pay, o sea, el payaso es algo que tú te llamas a ti mismo cuando te equivocas, cuando cuando haces algo que a lo mejor no querías. Entonces dices, "Joder, qué payaso qué, qué, qué me he comportado, qué, qué cómo, cómo he podido hacer eso, ¿no?" Entonces, realmente ...creo que todos, todo el mundo tenemos un payaso dentro... ...un personaje que nos hace hacer cosas que no queremos... ...nos hace sentir de una manera u otra... ...y entonces el, el disco es reflejo de todas estas... ...o sea, intento que no sea mental el disco... ...intento que sea desde el vientre... ...desde lo, del, des, desde el personaje que tengo dentro... ...y por eso es un disco de payaso, no es mío... es, es, es eh, ...de ahí viene... ...después también tiene otras connotaciones que me convencieron... ¿no? ...que el, el término payaso hoy en día está muy castigado... ¿eh? Eh, todo el mundo los, lo usa como, como despectivo, no y era un poco un, un, un desafío para mí, porque siempre uno cuando hace pop siempre está muy expuesto, o canciones muy personales de amor o lo que sea, siempre está muy expuesto a que te llamen de todo, no y entonces era como un atrevimiento, pues sí, mira, me llamo payaso y ya está… y Por ahora, por ahora sigo vivo, no sé. Bueno, pues hay que ver lo de payaso. Me recuerda mucho esto que me estás diciendo a lo que nos inspira para hacer este programa. Así que bienvenido a Pobre Diablo. Hombre, pues... Payaso, pobre diablo, me parece que <risa> <risa> tenemos tenemos mucho que ver. Claro, por eso lo decía, ¿no? Porque ya decía que escuchando tus canciones uno se metía en unas profundidades de, de Kiko Ross que no sonaba muy muy payasil, precisamente. Es decir, alguna canción es más alegre que, que otra, pero sí. está claro de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque más o menos, ¿cuál crees que es el tema ¿no? que, que marca...? A... Hombre, todos tienen su significado, pero, eh, eh, por ejemplo, empecé... O sea, eh, todo el mundo empieza escribiendo canciones para sí mismo, esto... Eh, por lo menos es porque yo lo hice no tenía ni siquiera la idea de editarlo no pero al final surgió y lo haces pero Porque decir, yo siempre he sido batería, también hacía canciones, pero las hacía más para divertirme o, o bueno, o por el por el motivo porque todo el mundo hace canciones al principio a los 18 años, ¿no? Por favor, ilumínanos. No, hombre. Yo lo hacía, bueno, yo cuando hacía canciones a los 10 años, 18 años lo hacía pues para mi crecimiento personal. Ah, claro, igual que yo para no sé, sí. aprender para, para, un, para un instrumento, un, un ¿eh? instrumento. Algún instrumento quería aprender. Algún sí? instrumento, sí, o bueno, Afinar tu instrumento también Efectivamente, ¿eh? dar, dar uso a un instrumento sí. Bueno, por, por eso empecé Pero después ya llegas a algo más profundo Y dices, bueno, ¿sobre qué escribo? Porque ya no tengo esa necesidad O bueno, la tienes siempre, evidentemente Pero pero vas vas por otros derroteros, ¿no? Y entonces y Empecé con una canción que Precisamente con el miedo este A que a que la gente te diga Qué es lo que haces Y, y cuando estás haciendo algo te dice cómo lo haces Y todo esto Eh, pues empecé con una canción que se... que empecé con el título, con Me Da Igual, y de ahí se llama el disco. Entonces ya mmm, expuse ahí una serie de hechos que al final, para que te dé igual todo, has de pasar un proceso largo, y ese Me Da Igual intenté que fuera un Me Da Igual sin rencor. Qué es, qué es lo importante o el mensaje de esa canción digamos al final que realmente era un mensaje para mí es un mensaje de que las cosas que no me llenan o que no me convencen o que me atacan o lo que sea al final la frase que sueltos me da igual pero eso me da igual tiene que ser sin rencor porque si es con rencor significa que todavía guardas algo de eso dentro no bueno es ya sé que es, es bastante profundo lo que digo no no quiero dormir a, a nadie pero bueno es es, es es el motivo por el que empecé a escribir no, no te preocupes que no duermes a nadie. He estado escuchando muy rato tus canciones y todavía he sido despierto. Lo que esto de Gracias, me es normal. ¿Qué tiene el artista con esa manía de contarle a la gente lo que le pasa por dentro? Me lo cuento a mí mismo. Es que es eso, es una forma de en vez de hay gente que hace poesía o que se lo apunta en un, en un cuaderno y yo, como me gusta escuchar mis canciones, soy de estos raros artistas que a pesar de que de, cuando oyes una grabación tuya de hace tiempo, pues la cambiarías, muchas cosas, eh, pero me quedo con el, me acuerdo con el mensaje de por qué hice esa canción. Y entonces eh, yo pasé un periodo de ansiedad y es esa época salieron muchas canciones eh, eh, mensaje, digamos, para mí. Después hay gente que me ha dicho que, que se siente identificada con la letra o que a él también la ha pasado o, o bueno, o que simplemente es bonita, ¿no? Eh, eh, y, y entonces pues te gusta que te lo digan pero bueno, es, es así así, por eso empecé ¿Qué tiene el pop que te tira tanto? ¿Que eres un tío blandito? O sí, en el, en el fondo soy un blandengue un hombre blandengue, como decía el Fari Porque yo estoy hoy para informarme, intentar saber algo más sobre ti, he estado mirando pues un poco las redes sociales de las que hablaba antes y tu Facebook y un poco sí, la mucha página Mucha verdad, mucha verdad, dicho Mucha verdad he dicho, vale. vale. <risa> Hombre, pues en tu Facebook, fíjate, es uno de los pocos eh, lugares donde no he encontrado esto de lo que hablaba, ¿no? Quiero decir, eh, me ha llamado bastante la atención que en tu página personal eh, tampoco... no daba la impresión de que intentaras vender un mensaje particular, ni que te enzarzaras en discusiones, se no. con un montón de gente que luego tomándose un café probablemente no tendría tantos pues problemas sí. para comunicarse, ¿no? En cambio tú parece que lo tienes más oh. más fácil, ¿no? Hombre, mira, lo pongo allí porque la gente me lo pide ten, y, y para compartirlo, pero sí, solo es para, o sea, realmente es, es ya sé que suena mal decirlo, pero es, es que es la verdad. Lo hice para mí y lo comparto y no estoy interesado en meterme en discusiones con nadie ni, ni bueno ni debatir sobre la industria discográfica que aquí también estaríamos todo el día hablando eh, porque cada uno tiene su, su manera de hacerlo pero bueno esa página sirve solo para payaso digamos no intento no mezclar cosas intento que la gente le guste y que vaya directo a a escuchar o a ver mi mensaje, mi imagen y, y nada más. Porque por encima de todo, en este programa, Kiko, te tengo que decir que lo que buscamos es eh, artistas honestos y nos ha gustado mucho ver esto, precisamente, ¿no? que creemos que eres un tío honesto <risa> o eres un mentiroso, en cuyo caso no me lo vas a decir, claro. Um, Pff, algo de algo de personaje siempre ¿Cómo? hay ¿no? en, el, en el artista. que La decir. verdad es que cuando uno se siente tiene estos miedos que yo te decía, es porque dice mucha verdad. Sino para mí es mucho más fácil eh, ponerme un nombre que nadie le importa, que nadie interesa, muy un nombre impersonal y, y no someterme a las críticas de, "Ah, mira, se llama payaso", ¿sabes? O por ejemplo, o hacer una canción a mi hija y ponerla en el disco, ¿sabes? son cosas que por ejemplo, la canción de mi hija por poner un ejemplo a, a alguna a alguien alguien que colabora conmigo y tal vez hombre esta canción es, es muy personal y es, es un poco horterilla para ponerla ahí no y, sí ya pero es que es que es lo que es lo que es lo que me sale no sé y después eh, mm, eh, me gusta que me has preguntado por qué el pop eh, y, y está relacionado con lo que me acabas de decir es que eh, intento que las canciones se entiendan a la primera intento que las letras sean sencillas no no, no intento poner mucha metáfora y floritura o mucha poesía para hacerlo bonito hay gente que sí y a mí y a mí me encantan otras letras de otro estilo también pero pero a mí me gusta hacerlas así me gusta comunicarme fácil la música igual el pop igual me gusta que es, sea fácil de entender y que te apetezca escucharlo está claro que otro también me gusta escuchar cualquier otro estilo y que me pone de un humor o otro pero lo que yo escribo me gusta que sea directo y sincero Y me alegra que tú eh, hayas tenido esa percepción. Hombre, hay mucho listillo por ahí ¿no? que habla del pop como una cosa fácil. Y al final, eh, ¿qué pasa con lo fácil? Lo fácil es difícil, ¿no? Es fácil de, de oír el pop, pero tal vez no sea tan sencillo producirlo ¿no? y llevarlo a es, cabo. Eh, es, es muy peligroso. De hecho, yo he pasado por diferentes producciones y es que si no lo haces, por lo menos en, en, con mis canciones, con mi voz... Eh, a mí me suenan falsas si las hago de otra manera Si las hago eh, con, He probado ya te digo Otras producciones a lo mejor más eh, Electrónicas por ejemplo O más eh, más de, de, de lata Digamos y suena suena falso suena, Parece que eh, no, no creo lo que canto o Parece que te estoy contando una mentira Y el disco lo he enfocado también así que es, es todo muy natural, muy tocado a mano Es decir no hay Bueno hay un sinte en algún solo y tal Pero lo demás es todo tocado a mano Y, y, y es acorde con la idea, con lo que quería hacer. Muy natural, muy sincero, muy directo. Lo que escuchas es lo que hay. Y bueno, ya lo escucharéis ahora cuando toque algunos temitas también. Muy bien, pues si te parece vamos a ir preparando el primer tema. Que si no voy mal, creo que vas a tocar... Yo no te convengo, ¿no es, es así? Es lo mismo. la declaración de intenciones. ¿Qué ¿eh? nos cuentas de esta canción? Bueno, esto esto es una... Es una canción que hice hace tiempo, es la más antigua de todas, la hice con José María Arroyo, es un, eh, escribimos canciones él y yo siempre juntos, de hecho todavía seguimos. Y bueno, trata de todavía la época juvenil en que eh, te ves en la necesidad de decirle con estilo a tu pareja que la quieres dejar, <risa> y, pero también le dices una verdad, le dices que la quieres mucho, pero que realmente no te conviene. Salud que si miras, si miras el videoclip también tiene un doble sentido. Nunca sabes quién conviene a... A lo mejor soy yo que no le convengo o al revés. Pero es, bueno, es una es un bucle sobre esto. Videoclip que está colgado en, en, en, YouTube, y, en YouTube. y En la página web, en YouTube. Eh, sí, que la página web es www.payaso.it IT, sí. Sí, IT porque tengo entendido que... Que ah, este señor se las da de, de, de italiano, italiano, ¿no? ¿eh? Es así, claro, sí, claro. Siempre sí, es mucho más divertido, ¿no? Cuando se pueden mm -hmm. decir las cosas con un acento italiano eso en un momento mismo, dado sí, te puedes tirar... Sí, que cuando, eres, cuando eres extranjero parece que, que es que es más... Eh, que te escuchan más, ¿eh? Pero no, no es por eso. La verdad es que estuve buscando dominios y no había punto .es, no había punto .org, no había nada de ahí. Y cogí punto .it. Además me pareció gracioso porque se parece también a... A la película, ¿no? A la película del payaso de miedo. Sí, el payaso... <ríe> que y... se llama It. Hombre, no sé si te ayudaría a vender muchos discos, pero... Ahora, ahora eh... se oye bien, es la, con la conexión de mis cascos. Sí, bueno, sabéis que aquí en el búnker a veces tenemos dificultades técnicas Nada, porque pero... Gesa nos corta la luz, <ríe> los muy cabrones. Bien, eh, pues sí, eso, si de eso sí te parece, vamos a empezar a... a preparar. Eh, este chico ya nos ha hablado de que tiene demás canciones para su hija. Lo siento, chicas, yo sé que... Estabais todas soñando con la posibilidad de conocer a Kiko, Rosa, payaso, pero eh, me temo que es un tipo que, que ya es feliz en su vida amorosa o no es así. Bueno, pero conocerme, pueden conocerme. Bueno, conocer, ¿eh? pueden conocer, ¿no? <risa> Para jugar al, al, al tute siempre hay siempre eso, hay eso, eso, momento y lugar, independientemente de género. Bueno, pues aquí os dejo, amigos y amigas, pobres diablos, os dejo con Kiko, con payaso, os dejo con Yo no te convengo. Yo no te convenzo Ya verás que pronto estarás bien Yo te llevo dentro Si piensas que voy a... Momentos Que aceptaste Por casualidad pasé siempre voy a estar cerca de ti he tenido suerte de tenerte un tiempo junto a mí y poder descubrir lo que hubo en ti demasiado tarde para solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos! ¿Tienes algún problema con lo que estoy diciendo, Larry? Suelta la lengua, ponte aquí y habla, ¿eh? ¿Te estoy alterando, princesa? Si quieren una predicción acerca del tiempo, le preguntan al Phil equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío. Va a ser gris. Y va a durarles el resto de su vida. Bueno, pues aquí seguimos con, con Payaso, con Kiko Ross. Hola Kiko, sigues ahí, ¿no? Sí, aquí sí. Nos ha el hecho búnker ya... está un poco oscuro, pero... El búnker está un poco oscuro, ahora se han empezado los bombardeos. Pero bueno, aquí estamos apechugando, hay que ponerle al mal tiempo buena cara y mientras esto se nos hunda, pues podremos seguir con buena eso música. Eso mismo, eso Eso mismo, eso mismo. Nos hayas tocado Yo no te convengo, que es el primer sencillo de, del disco, ¿no es así? Es el primer sencillo, sí. Y que por lo que he oído se puede descargar en, en tu página web, que de, recordamos, www.payaso.it. Se puede descargar. Se eh, puede descargar todo el disco. Eso quiere. quiere decir que tú no vives de esto, ¿verdad? Absolutamente no. No claro, vives de esto. No, qué va. Todavía. Perdón. Bueno, no sé si algún día viviré de esto, pero... Eh, la verdad es que es bastante difícil hoy en día. Eh. Más que nada, desvivo, desvivo por esto, porque cada vez que hay que tocar hay, tienes que pagar a músicos, que en, en la mayoría de salas, por lo menos en, la, en Mallorca no, pero en la península hay que pagar para tocar, hay que ir hasta ahí, hay que tener un hotel, o sea, solo me reporta gastos. Pero me, me gusta escucharme. Sí. <ríe> Sí, eso nos pasa a todos, ¿eh? sí. Todos, sobre todo los que tenemos un micro delante a todos, nos gusta sí. escucharnos. Yo a veces he tenido esa experiencia, es curioso, ¿eh? Y saliéndonos un poquito de, de ti, lo siento, pero a veces no, pones a, a personas mm, corrientes y molientes que jamás se han enfrentado a esa experiencia y cuando les pones un micro, al principio siempre sienten mucha no sé, se se sienten cohibidos y tal, pero al rato a la gente le gusta, ¿no? Experimentar con eso y yo creo que es porque en el fondo todos tenemos esas necesidad de ofrecer, ¿no? De ofrecer y de y, y que a lo mejor cantando tú expurgas un poco tus propios sí, demonios, ¿no? Y tus sí, historias. Sí, es, es innegable. Eh, que alguien tenga un micro delante siempre eh, bueno, es que ahora tampoco voy a soltar frases así Puedes, puedes, estás en el, en Pero el bueno, programa. Pero bueno, quiere decir correcto. que Eh, solo pueden salir cosas positivas es decir lo, eh, lo que tendría que hacer todo el mundo es expresarse cuando no ya, da igual como sea porque siempre lo digo es eh, ya sé que es una eh, diréis que, que es una frase tonta pero es que todo el mundo es un artista todo el mundo todo el mundo tiene cosas que decir cosas que expresar y, y tiene una forma propia de decirlo a veces cuando tienes dudas de cómo grabar una canción bueno, en mi caso canciones o cómo hacer una cosa al final hay una frase que digo que mis allegados se ríen y es que yo soy el mejor siendo yo mismo eh, y es que es así. Entonces estoy abierto, evidentemente, a, no, no todo se me tiene que ocurrir a mí, ¿no? De hecho, la mayoría del disco hay, hay muchas colaboraciones, el videoclip también y eso es lo bonito, que comparto ideas. Pues pues a la hora de, de decir, bueno, ya que, de tomar una decisión sobre ti mismo, qué hacer o, o algo que solo depende de ti, dices, bueno... No, no me tengo que preocupar, yo lo hago a mi manera y ya veremos cómo sale. Y entonces yo me expreso así y, y la mayoría de gente se expresará a su manera y lo más probable, si se dejan soltar, si, si no están limitados por los nervios o, o, el, o el qué dirán o lo que sea, lo más probable es que sea una forma bonita de expresarse. Hablabas ahora en que tenías algunas colaboraciones y tal. En el vídeo me ha parecido ver alguna cara conocida, ¿puede ser? Sí, muy conocida, muy conocida. De tenemos? hecho, fue un honor y fue un, una casualidad. Daniel Higiénico. Lo digo porque yo creo... Bueno, no diré qué, qué cosas he hecho escuchando a, a Daniel, ¿no? Pero os lo podéis imaginar. Quiero decir que sí, bueno, algunos hemos crecido con esa clase de... Es una de filosofía música. un poco diferente, pero tú lo conoces a él y es, y es un tío, bueno... Eh, fantástico eh, natural sencillo eh, y bueno y que escribe lo que le viene a la cabeza y lo escribe de una manera graciosa y, y, y bonita también ¿eh? di, di, a, hombre a, a, a lo mejor habla de cosas que en, a lo mejor yo no me metería allí pero, pero él se siente cómodo hablando de eso y, y además conecta mucho con la gente bueno a mí la verdad es que me encanta de la mayoría de sus canciones o sobre todo sus letras y sus actuaciones ya ya son la repera. ...como lo vive, como lo expresa... como ...es un artista, bueno, para mí de, de pies a cabeza. Desde luego un payaso. También. Pues pues sí, también, también. Sí. Tú también te transmutas como él en escenario... ...porque claro, hablamos de... ...quiero decir, no me refiero a lo que hace... ...el chico que suda la gota gorda... ...cada sí. vez que hace un concierto. No, no, no. Lo que quiero decir es... ...tú tienes a tu personaje... ...que toca delante de la gente y luego... Me cuesta mucho, me cuesta mucho separarlo. Me cuesta mucho porque, como ya digo... ...es un proyecto muy personal pero sé que debo hacerlo, es decir, eh, eh, porque hay veces que eh, ahora en una entrevista así relajada y de buen rollo como estamos ahora, pues cuento cuento la verdad, ¿no? pero A veces encima de un escenario tienes que expresar lo que cantas y a veces no explicarlo mucho porque es como enseñar el, los truc el truco de la magia, ¿no? O hay un poquitín de magia en que alguien escucha una canción y y le pongas inter la interprete de una manera a lo mejor un poco diferente a porque tú la, la escribiste ¿no? ahora hay historias también que se pueden contar. Yo solo tengo un personaje Daniel Higénico tiene muchos y tiene una, una forma de, de expresarlos y o sea tiene esa facilidad de encontrar personajes yo solo he podido encontrar una y, y me cuesta separar me cuesta, me cuesta separar a mí mismo de mi personaje o sea imagínate la poca facilidad que tengo. Esperemos que no se te dé muy muy bien porque ya sabes lo que pasa con esos artistas que se lo toman se todo, demasiada o sea. pasión por lo suyo, que se lo toman demasiado en serio, ¿no? Al final acaban todos volados. Pero bueno, te veo un tío bast bastante aferrado ¿no? a la tierra, bastante agarrado al suelo y, y con la cabeza bien amueblada, ¿no? ¿No eres el típico artista zumbado con...? bueno también mi mujer entre ellas mucha gente me dice que, que para escribir o para ser artista hay que estar loco hay que en parte tiene razón pero o hay que pasarlo mal por ejemplo la, el típico tópico de no no solo escribes bien cuando sufres y tal es verdad estar más abierto pero no quiere decir que no, no puedas escribir ni cosas sensatas o con sentido cuando no lo estés pasando mal también yo le he hecho una canción a mi hija y es porque lo está lo estoy pasando muy bien eh que eso es lo que pasa muchas eh, veces, ¿no? Cuando sí. escuchamos artistas que han tenido una línea, de pronto son felices y sí, sacan un disco que sí. la gente aborrece o que la gente ama, ¿no? ¿verdad? Sí, sí. sí. La, verdad, la verdad es que mmm, cuando lo haces o cuando lo escribes, eh, tienes ahí en el, en, el, en, el, en el corner of your mind como eh, qué es lo que te dirán, pero al final te has de dejar llevar por, por lo que pretendes, por lo que pretendes eh, comunicar. Yo no sé cómo te lo vas a tomar, yo creo que tiene que ver con una generación en concreto que hemos crecido con un tipo de música en concreto. Pero sí me recuerda un poco tu, la música que haces, me recuerda a algunas canciones que les recuerdo con mucho cariño de cuando yo era un, un chavalito. ¿no? ¡Uy, qué mal, mal, mal me lo voy a tomar! Un, un, un, pop, un pop diferente ¿no? al que tenemos hoy en día. Porque hoy vivimos un mundo de donde a lo mejor eh, se han transgredido algunas líneas que, que definían los géneros, ¿no? Y ahora sí. vivimos en un mundo pues más eh, más de maquinita y, sí. y demás, ¿no? Pero sí veo un, un pop más clásico, tal vez, ¿no? Sí, he bebido de eso y eh, y es lo que me gusta hacer. Pero eh, también he experimentado mucho. Como te he dicho antes, he pasado por electrónica, eh, he tocado con otro, muchas bandas, de batería sobre todo, y he compuesto también con otra gente. Entonces... La verdad es que eh, es muy difícil escoger cómo vas a sonar. Es lo más difícil. Eh, yo de niño escuchaba, por ejemplo, Iron Maiden, Los Ramones, y son es de mis grupos preferidos, Super Trump, evidentemente Los Beatles, que, que es donde me colocan más. Pero claro, cada uno tiene sus influencias. Me dicen que me parezco mucho a Janet, que también me encanta. ¿sabes? O sea, es que los gustos son tan tan pasteleros, es decir, de un lado para otro, eh, alguien despectivamente diría tan pasteleros. Pero es que eh, como decía, lo, lo difícil es escoger, porque cuando tú vas a un estudio eh, tú tienes tu guitarra, vale, pero tú vayas al estudio y hay 15 guitarras. Y hay 15 15 15 no, 15000 pedales de sonido. 15000 efectos. Eh 15000 ruiditos que puedes poner. Eh, pones un, una chica haciendo coros o un chico o, o poner y al final esa decisión que tomas es lo que hace tu sonido y, y, y yo muchas veces he pensado en, en hacer en cambiar de estilo completamente que de hecho he hecho otras cosas pero lo difícil es escoger tu sonido eh, y me he tirado por este disco por lo menos para hacerlo de forma sencilla y llana y natural y, y directa y sincera, que es tocando con las manos y todo que se pueda con instrumentos eh, tangibles. Y entonces, precisamente para eso, para que suene natural y para que suene cercano. Y por eso por eso he ido por el pop antiguo, digamos, o, o sencillo de escuchar. Vamos a seguir tocándolo, si te parece claro. bien. Vamos a seguir escuchándolo. Me parece que la siguiente canción que vamos a escuchar eh, se llama Cuentos. ¿Es el segundo sencillo, puede ser? Cuentos todavía no... O sea, mm, eh, ¿O esto será? de sacar por sencillos eh, es, también es algo eh, eh, pasado de moda, pero bueno, la verdad es que tengo que... Eh, es, es el único sistema que conozco. O sea, que Todavía estoy con el primer sencillo, pero eh, este es, supongo que será el segundo aunque va a depender de quién me haga el videoclip, porque yo siempre intento dar un poco de libertad a quien trabaja conmigo, entonces le doy a escoger entre las canciones que quiera del disco y haremos el próximo videoclip, y, y si él escoge otra que no sea Cuentos, pues ese será segundo sencillo. Bueno, bueno, hablamos de intenciones en todo intenciones, caso. Intenciones, sí. Eso. Bueno, pero cuentos, sí. ¿Y de qué va esta historia de cuentos? ¿Qué nos cuentas con cuentos? Pues precisamente lo que... no de quieres decir, sí, vamos, que si no quieres decir... No, lo, son... sí, bueno... Si me lo preguntas te te lo, digo. Yo yo te te lo, lo pregunto. No, no tengo ningún inconveniente. <risa> eh, pero bueno, ese es eso. los cuentos eh, es muy acorde con lo que llevamos hablando sobre el payaso, sobre lo que sientes y lo que piensas y, y en y en dónde vivimos y se explica un poco en dónde vivía yo, en dónde vivía yo y en dónde vivía mucha gente sin darse cuenta, que es que es en los cuentos que uno propio que uno mismo se cuen, se se dice o se dice dónde está Y a lo mejor eh, tu cuerpo te dice otra cosa o sientes otra cosa, pero tú sigues ahí RR. Muy bien, pues vamos allá con esta canción, Cuentos eh, tocando en directo, los lo recuerdo en pobre diablo payaso. En sus cuentos De amores y de miedo Y yo que ya estoy loco Mi historia es la más grande Aunque te sepa poco Si es que me ocurre mucho quieres una vida dichosa, marca 1. Si quieres una novia pechugona, marca 2. Si quieres volver a empezar, marca 3. Si quieres hablar con nuestra operadora, seguramente ella no quiere hablar contigo. Si se trata de huir para siempre de este mundo e irte al monte a pasear entre setas y amapolas, si es eso lo que quieres, cuelga para siempre las verdes praderas te esperan. Habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo. ¿Que lo cuente todo? Cuéntalo todo. ¿Todo? Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio. En quinto tiré mi hermana edie escaleras abajo y eche la culpa al perro. Por eso mi madre me mandó a un campamento para niños gordos. Y un día a la hora de comer me dio la vena y me puse a tragar como un loco. Pero lo peor que he hecho nunca fue fue una vez que vomité en casa y, y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta. Y, y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así. de abajo y entonces di, di, di, di, di, fue horrible a la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros y nunca lo he pasado peor en toda mi vida mamá este crío empieza a caerme bien ponlo en marcha no soy muy joven Aquí estamos. Hola, Kiko otra vez. Hola de va? nuevo. ¿Qué tal Hola. la resaca de la última canción? Bien. No ha caído ninguna bomba todavía, ¿eh? No, bueno, no ha caído de pleno, <ríe> al menos, ¿eh? no. Esto de vez en cuando tiembla, pero pero seguimos, <ríe> seguimos aquí. Casi no nos damos cuenta aquí charlando. Eh, tengo en la mano el libretillo que el de, ¿eh? del CD. Muy que, curradete, ¿eh? Que tengo que decir que es una <ríe> guapada. Esto que he dicho antes de que no vives de esto, o cualquiera lo diría viendo Viendo el libro que te has agenciado, amigo o sea... Intento hacerlo bien, ya que lo hago, ¿no? Es... Bueno, lo hago, lo hago para mí Y digo, bueno, ¿cómo me gustaría hacerlo? Pues así, pues ya está Muy chulo, ¿quién te ha hecho... De... está lleno de fotos muy artísticas? De... Claro, de hecho, sí, bueno, te refieres a condimento Sí, me refiero al... Al a... ¿eh? a... hay un montón de espaguetis cayéndote por el cabolo ¿Cómo es esto? Esto es el, el que me hizo la portada dijo, "Oye, pero tú, payaso, coño, a ti te gusta que, puedo decir, para las ¿eh?" Sí, claro, para las brutas. Lo digo por payaso, no, Es más deberías decir <risas> alguna más, ¿eh? Sí, sí, ya. Eh, él me dijo, "Oye, a ti, a ti te mola que te den caña, eh? A ti llamándote payaso es, es esto es muy flagelatorio, esto es esto es paquete de encaño." Dije, "Bueno, pues Pues eh, lo, lo que he dicho antes, sí, la verdad es que sí, es un poco un atrevimiento, ¿no? Eh bueno, pues te voy a tirar algo por la cabeza. Y yo le dije que qué dices? Un junque. ¿no? Y entonces me dijo, sí. Y dije, bueno, yo evidentemente dije, yo te doy total libertad para para hacer lo que te parezca y a ver lo que y lo comentamos evidentemente, pero a ver qué te inspira la música o qué tal. Y, y me dijo eso y me dijo Mira, te voy a tirar algo por encima y, y creo que tendría que ser unos espaguetis. Y ah, pues me mola la idea. Sobre todo, me recordó, me puso, hablamos de la, de la famosa fotografía de John Lennon que tuvo un sueño con espaguetis así a, pa, a paladas y se los, metí, se los tiraba. Bueno, hay una foto muy conocida. Y bueno, hablamos sobre eso y, y la verdad es que fue una buena idea. Da muy buena imagen además porque hay movimiento en la en la portada, y, y bueno, se llama Andrés, es Jack el diseñador, lo podéis encontrar en, en, en la web, y bueno, y es un, es un pedazo artista también, que también lo conocí a través precisamente de Daniel Higiénico también, un día escuchando y mirando mirando cosas, pues dije, ostra que portada más cojonuda de 6.000 millones, la de Daniel Higiénico, es una portada espectacular, la mejor que he visto en mi vida eh que es, que ya ha sido larga mi vida y he visto muchas portadas. Pero bueno, y entonces dije, hostia, voy a escribirle un email a este a ver si me contesta. Desde desde mi humildad o desde y, le, y de hecho le dije, "Oye, hola, ¿qué tal? Te he conocido por tal, eh, soy soy un artista desconocido tal, haces trabajas para artistas no conocidos?" Y me contestó enseguida, me dijo que sí, etcétera, y ahí empezamos a hablar. Y bueno, hace, hace para artistas conocidos, realmente, y para desconocidos como yo también, <risa> ahora. No, verdaderamente el, el tipo ha hecho un, un trabajo maravilloso, has dicho que se llamaba... Jack, Jack, Jack el diseñador. Jack el diseñador, sí. es una chulada, os recomiendo que, que, que lo busquéis, os recomiendo que lo compréis, y entonces podréis ver todas estas fotos, que por cierto, veo que se ceba contigo con los espaguetis, por suerte se ha dejado la salsa, pero sí, en sí. la contraportada veo ahí un poco de revancha, ¿eh? ve ahí como sí, un le un poquillo, ¿eh? Sí, sí. <risa> le, le, hubo revancha, hubo revancha que no se fotografió, ¿sí? Aprovecho que hablamos de artistas para recordar porque hemos escuchado antes y no le hemos nombrado a, a nuestro amigo de los poemas de, de todas las semanas que es Javier Javier Navarro, que como sabéis colabora con nosotros y cada cada semana nos ofrece uno de su una de sus obrillas. Y este hombre tenéis que buscarlo por, por internet, javiernavarroferrer.blogspot.com y encontraréis todo lo que hace, que es verdaderamente interesante. Eh, leyendo también este librillo me gustaría recalcar un par de cosas una de ellas es contacto, contratación 607318090 lo voy, a, lo voy a repetir 607318090 también a todos los locos que escuchando este que escuchando este programa se obsesionen con este señor pues ya saben dónde pueden ir a llamar a las 5 de la mañana sí. que seguro que, que, que, que la mujer encantado les atenderé encantado, y su mujer estará también encantada y probablemente su niña también Bueno, y un niño, también tengo un niño. Y un niño también, madre mía, sí, que mayores somos. Eh, pues oye, esto con el pop, no sé cómo... ¿Qué tal el pop para los niños? Igual, ¿no? Hombre, yo intento que canten ahora ya. Uy. Eh, mi, mi hija tiene tres años, intento que cante y, y bueno, ya empieza a darle. Y afina, ¿eh? más o menos. Pero bueno, la verdad es que espero... espero Cargar mi frustración sobre ella y, y obligarla a cantar. Es Correcto, esa es, esa es la manera de generar personas sanas y que aporten. Esa es exactamente la manera adecuada. Muy bien, muy bien. veo que me, Como me salga Miley Cyrus, una cosa de estas... Eh, te llevarás un pastón, ¿no? eso sí, sí, eso sí. Sí, pero renegarás luego. Renegaré, ¿no? reganaré, Escribirás un eh, libro eh, hablando sí, eso, de, sí. de cómo manchaba las bragas y tal. <risa> Muy bien. Sí, es maravilloso esto de cargar. De todas formas, con las influencias de las que me has hablado, con las cosas que escuchabas, lo bonito es que si la tía te sale gótica, tampoco te va a... No, no me va ¿no? a molestar por nada. Te sale punky, con tal pues, de que le guste algo... Pues, mm. Mira, eso es algo que me parece importante y es que a la gente le guste algo, ¿no? Vivimos en un mundo en el que a la gente no le gusta nada en particular, ¿no? Es como un poco raro. ¿Qué te gusta? Bueno, es, es el mundo de la queja. Es el mundo de que sobresale lo que no gusta en vez de lo que gusta. y, y es, Yo soy un tío muy quejica, o sea sobre todo cuando llego a casa. <risa> Pero pero por lo menos soy consciente de que lo soy e intento mejorar y, y porque mi mente me, me machaca siempre, tengo una mente muy negativa. Por eso he llegado a ser payaso y a escribir lo que siento y no lo que pienso. Pero pero la verdad sé que es eso. El otro día leí un artículo por internet también y era, y era exactamente esto, que, que estamos en el mundo de la, de la queja de... ...de... ...de resaltar lo que no gusta... ...de resaltar lo violento... ...lo que lo que nos hace vomitar... ...lo que... ...sabes, en vez de... ...que sí, que, que tiene más morbo ver algo chungo... ...está claro... Eh, ...pero yo creo que insensibiliza también... Eh, ...al final... Eh, ...y bueno... Lo, eh, ...yo he tenido... ...los típicos vídeos estos que circulan por Whatsapp alguno violento es eh, alguno lo ves, pero ya cuando ya, ya la primera vez cuando tuve uno ya no pude dormir por uno que le cortaban el cuello con una con una sierra eléctrica a dos tíos y yo que sé, que a lo mejor será una patraña, no lo sé, no es que no lo quiero ni saber. Pero es que no pude dormir en dos días, coño, con es, me venía la imagen esta. O sea, pude dormir, pero me venía esta imagen. Y entonces al final te insensibilizas y, y, y te queda ahí marcado lo, lo negativo más que más que lo que te ha gustado y la gente y sobre todo la gente hace más caso y comenta más lo negativo está claro que también eh, hay muchas cosas negativas y cada vez más y cada vez se conocen más empezando por los políticos y, y, y bueno y acabando por mí mismo ¿eh? pero sí la verdad es que es una, es, el, es, el, es el estigma de hoy en día y y sí, yo también pienso que lo horroroso hay que, hay que conocerlo por supuesto y hay que sacarlo a la luz lo que pasa es que en el momento en el que te recreas sobre ello todos los días acabas formando parte de eso también ¿no? sí, eso cuando te conviertes en una gente que lo único que transporta es el horror mismo, y, mismo, sí. y la indignación que es puede ser muy interesante como mecanismo de explosión para luego enfocar toda esa energía hacia hacia algún lado cuando te, te centras en, en eso y en la indignación y en las ganas de cagarse en, en todo Eso que es lo que yo me cebo bastante normalmente en estos programas <risa> Está bien eh, siempre y cuando luego aproveches ese impasse para seguir adelante ¿no? y, sí. y, y crear creáralo. Yo creo que en esta vida, y en eso es algo que hay que aplaudir a, a la gente como como tú, a los artistas, hay que vivir creando, ¿no? y sea lo que sí, sea. Sí, sí. Y la vida con el micrófono cerca, seas músico... Como un si Sí, eh, la vida está en la que tú intentas expresar algo desde cualquier punto... Eh, es interesante porque te pone en contacto con otra gente que a su mm -hmm. vez intenta expresar algo ¿no? y se sí. crea como una especie de ahí de, de, de comunidad de verdad no como las que hablábamos al principio ¿no? es porque antes eh, al principio hablaba de, del tema este de facebook y tal y es porque observo que, que vivimos en un mundo en el que la gente no tiene tanta intención de compartir lo que piensa y lo que hace sino más bien tiene una necesidad de autoafirmarse muy bestia ¿no? mismo, sí. necesita que re recolectar muchos me gustas Hay mucha gente que, eh, para ver, yo no soy quien para juzgarles tampoco. Cada uno, hemos llegado a este momento y, y esta es la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? O el momento que nos ha tocado vivir. Pero bueno, eh, no, no me desagrada eh, ver cosas en Facebook que yo no haría. Pero, por ejemplo, hola, me estoy tomando un café. Está muy bien, o sea, quiero decir, es positivo, está bien... Pero yo no sé si hay gente que tiene necesidades de tantos me gustas, de no sé cuántos. Está claro que a mí me gustan, los me gustan. <risa> Tengo muchos en Facebook y, y me gustaría tener más, evidentemente. Pero no voy a entrar a, a hacer cosas que llamen la atención solo para tener me gustas. ¿eh? No voy a, a destripar una gallina, ¿eh? o, para que, por, por poner un ejemplo, ¿no? para que entre mucha gente se escandalice lo compartan etcétera para mí para mí todo ha de, ha de tener una dignidad propia y unos principios seré muy antiguo pero soy así y, pero por otro lado comprendo que, que, que haya gente que lo haga y, y no me parece mal tampoco no les juzgo y después hay otro y después ahora quiero citar también un, un, un, un contacto que tengo en facebook que es un conocido pero que todos los días pone Y, y me gusta, ¿eh? Pero es un poco ridículo, pero me gusta. Arriba, buenos días, eh, me voy a tomar el cabecito, una sonrisa, por favor. Y lo dice cada día. Y, y, y mira qué ridículo y tonto, ¿no? Y, pero digo, joder, que, que yo, a lo mejor yo no sería capaz de ser positivo todos los días o por lo menos de expresarlo y tal. Y bueno, eh, lo quería comentar, no sé si ahora ha venido el caso no, pero... En realidad todo esto venía a colación de una una de las frases que, que te he oído cantar antes que decía algo así como que la gente vivía oh, todos ahogados en sus cuentos sí. o algo así que me, me ha llamado mucho la atención y que me recuerda mucho verdaderamente a esto de lo que hablábamos ¿no? la gente vive como como abogado en su en su mundo de manera que, que sólo haces sensible a todos los demás ¿no? y sin darse sí. cuenta de que bueno hay un mundo en cada persona ¿no? y al fin y al cabo aquí estamos para hablar sobre ello y no Mira, para... yo, yo tengo que dar las gracias de que pase un trastorno gordo de ansiedad y parece que es raro de dar las gracias pero antes de tenerla vives la vida un poco así eh, un poco desconectado ¿no? y, y cuando tienes una ansiedad como la que yo tuve pues te das cuenta que te haces demasiado caso a ti mismo te, tienes cada día pensamos dos millones de cosas y si todas te las crees si todas te las crees, es como si estuvieras comiendo mierda. Estás comiendo un desecho que estás provocando tú mismo. Pues eso es lo que hace mucha gente y lo que hacía yo. ¿eh? Y muchas veces lo sigo haciendo. ¿eh? Y entonces me di cuenta que es completamente cierto. Que la gente eh, le cuesta mucho escuchar a su cuerpo y no a su mente. Y no hablo solo del sentimiento, hablo del cuerpo. Muchas veces el cuerpo te dice, deja de beber o deja de o que me apetece, me apetece dulce, me apetece. Es una tontería, pero yo sigo esos esos eh, no es mental, pues ahora después de comer tengo que tomarme un café. No, o sea, es, es ahora que me tomaría. ¿Qué me pide el cuerpo? Y casi siempre, casi siempre lo que me pide el cuerpo es lo que es lo que necesito. A veces no lo sabemos, pero el, el ejemplo perfecto está o bueno, o yo lo vi también cuando mi mujer estaba embarazada, pues le apetecían cosas que que al final ves que necesitas. Eh, tuvo un, un... ¿Cómo se llama? Cuando tienes un... El, sí, un capricho, Un ¿no? capricho, bueno, sí. El día antes de parir. Un antojo. Es, o la noche... O la tarde antes, por la noche parió. Pero por la tarde me pidió... Estábamos... Íbamos a cenar algún casa y me dijo, no, quiero Kentucky Fried Chicken. <risa> y digo, coño, Kentucky Fried Chicken, ¿no? Ahora tengo que ir hasta la Plaza España. Sí. <risa> Sí, sí, sí, sí, quiero y tal. Y entonces fui a comprar y me dijo, compra cuatro o cinco trozos para mí. Y se comió cuatro o cinco trozos. Y a las, y a las pocas horas, a mitad de noche, se puso de parto. Y es que el cuerpo se lo pedía. Mm. O sea, es, son pequeñas tonterías. Entonces, me di cuenta de eso, que la mente te cuenta unos cuentos increíbles. Te, te, te dice millones de cosas de que este... Yo qué sé, cuando alguien no te saluda por la calle, este le caes mal y eh, seguro que le has hecho algo malo y no te acuerdas ¿Sabes? todos estos cuentos que, que después al final no son nada o lo son pero no pasa nada pues lo, escribí esa canción para recordármelo para que no me crea más llama mis cuentos y todo esto que estamos hablando cómo crees que encaja con con la música, con ese impulso de crear música, ¿no? Porque al fin y al cabo la música es en parte eso que decíamos, ¿no? Es montarnos una historia mental que a lo mejor no responde mucho a la realidad, sino más bien a nuestros nuestros nuestras ilusiones, nuestros impulsos, lo que querríamos o no querríamos, ¿no? Y que es algo que todavía se está preguntando los que saben y los expertos y los científicos. Quiero decir que se está preguntando a la gente cómo a alguien se le ocurrió empezar a tocar una bandurria. Quiero decir, no es algo que así de primeras a un mono se le pueda ocurrir, ¿no? o que parece bastante complicado y que tiene mucho que ver con había pensado, es verdad, sí. con esa cosa de la imaginación, ¿no? de intentar ir más allá o expulsar de alguna manera las cosas que nos están haciendo daño. Creo que tiene mucho que ver con eso que decías, no ese impulso de qué es lo que me pide el cuerpo. Pues a veces el cuerpo pide precisamente hacer esa canción. ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las letras, eh, sí contra las letras eh, lo que tú dices necesitas sacar una cosa y tal pero yo creo que la música para mí y yo creo yo creo que estoy en lo cierto no, siempre tengo la razón <risa> pero la música es, es, es un transportador de emociones que sería el cine sin música por ejemplo o que sería la vida sin música es decir muchas veces suenan un suena algo y, y ya ya te te te transporta o te, te da ganas de... Te, te provoca un sentimiento. Entonces, lo suelo conectar a eso. o sea Es decir, lo que digo, le suelo dar una entonación, una melodía, acorde con lo que intento decir. De ahí el ejemplo de la primera canción que, que, me, que me animó a hacer lo demás, de Me da igual, de hacerlo de una manera no rencorosa, sin rencor y tranquila. Todo el mundo cuando dice Me da igual pues se imagina una canción de me da igual, a la mierda todo y una canción con rabia, ¿no? Sí, un guantazo en la cara. Un guantazo ¿no? en la cara. Pues yo lo enfoqué de la otra manera y entonces puse quise, pues ser un quise poner una música que que diera a ese olvídate del rencor, olvídate de lo que ha pasado y lo importante es que no tiene importancia y da igual. Bueno, pues vamos a seguir transportando Transportando estos sentimientos, y te parece, la próxima que nos vas a tocar, ¿cuál es? Es eh, una muy de, muy de egocéntrico, que se llama Yo. Perfecto, cómo no. <risas> muy bien, pues si os parece, chicos y chicas, vamos a escuchar otra vez a Payaso, a Kiko, que va con Yo. Y os recuerdo que podéis descargar este disco enterito, señoras y señores, y podéis pedir para comprarlo también a través de la página web o a través incluso del contacto arroba payaso.it. Venga, pues vamos allá con la música, señoras y señores, yo. Gracias. Quiero sentirme de una vez distinto de lo que pienso. No soy nada creer Muchas gracias por Muchas haber gracias. venido. Ha sido un placer. Un placer inmenso para mí también. Y como siempre pasa, uno cuando mira y busca sobre una persona por internet no tiene ni idea de con quién se va a encontrar. Y lo digo siempre en el buen sentido, claro. No digo que tenéis una mala impresión, ni mucho menos, pero que decir, no, hay mucho Kiko detrás de, de este proyecto. Muchas que, que, por cierto, suena muy muy bien en, en directo y en este zulo infernal en el que grabamos Pobre Diablo. Eso ah, es pues porque hay buena sonoridad, no será por mí, ¿eh? Claro, esto es porque al tener 5.000 toneladas porque... de hormigón eh, rodeándonos... O porque tenemos un buen técnico, no tenemos sé. Tenemos un buen técnico, Pere, Pere Feliu, que, por cierto, ayer estuvo... Tocando también en su proyecto Mallorca Nation, pero que vendrá sí, sí. pronto también a Pobre Diablo. Así que desde aquí ya queda la imitación hecha. <risa> Kiko, ¿cuándo se te puede ver? en algún ¿Tienes algún proyecto en mente? Mira, ahora estoy en un impas. Eh, el bajista que es siempre suelo tener se ha ido de prácticas durante cuatro meses. Voy a hacer unos cuantos acústicos, eh, pero bueno, ahora el más inmediato lo voy a hacer el día 7 de marzo en La Movida. Va a ser un concierto benéfico eh, en beneficio de una asociación de enfermedades mitocondriales, creo que es, para un niño que se llama Rodrigo, un niño que suele, ha, ha venido a algún concierto mío, es muy joven, tiene 8 o 9 años creo, pero eh, es fan de Casa Rusa también, de ahí lo de ahí lo conocí, es fan número uno de Casa Rusa. ...y como colaboran conmigo, pues a raíz de eso conocí... ...y tiene esta, esta enfermedad y bueno, y vamos a poner un granito... Un, ...lo que podamos, un granito de arena... ...para que para recaudar fondos para que es el, el tratamiento... ...o en beneficio de esta asociación para el tratamiento... ...de estas enfermedades, es el 7 de marzo en La Movida, en Palma... ...y vendrán otros artistas también, eh, Victoria Maldi, eh, Jaume Anglada... Y Casa Rusa, evidentemente, yo y un y un molologuista que se llama El Porris, buenísimo, que te partes de risa, que para eso sirven los molologuistas, <ríe> eh, y bueno, eh, os invito a venir y, y a apoyar la causa. La manglada y Casa Rusa, anda que te codeas con pequeños, ¿eh, amigo? ¿Será porque mm -hmm. algo tienes? Mm -hmm. Bueno, ha sido, ha sido casualidad, pero bueno, los de Casa Rusa, eh, sí, los dos son unos grandes y los de Casa Rusa especialmente me han ayudado mucho, no solo en el disco, sino también personalmente, porque a veces es difícil sacar un disco solo, digamos, que es como lo he hecho y he recibido una gran ayuda por su parte. Muy bien, pues aquí estás invitado a venir siempre que quieras e invitado a que nos invites a ir a todo lo que hagas que desde hoy ya te digo, te seguiremos de cerca. Os recuerdo a todos que podéis enteraros de todas las novedades o seguir escuchando estas canciones que digo, ojo... Eh, así como las has tocado también quedan fantásticas o sea que quien quiera aunque no tenga bajista este señor quien quiera contratarlo ya hemos dado el número de teléfono no lo repetiré porque me da mucha vergüenza bueno no pero... tengo bajista pero hay otro guitarrista hay un batería eh, y... aparte que por un precio un bajista eh, se puede encontrar eh, así en urgencia es, en cualquier pues, momento funciona así sí, sí. bien pues podéis eh, localizarlo en www.payaso.it y en facebook por supuesto donde todos nos conocemos ya lo sabemos pues nada chicos Muchas gracias a todos. Muchas gracias, eh, Pérez Feligo a la técnica, como decíamos, y nos vemos pronto. Desde aquí se despide el señor Diablo. the futures been sold every night we've gone and to karaoke song how we like to sing along though the words your lucky day, well here's your lucky day It really, really, really, really could have gone. Yes, it really could have won ¡Mancho! ha dejado una señal! ¡Mirad, nos ha dejado un zapato! ¡El zapato es la señal! ¡Digamos tu ejemplo! ¿Eh? ¡Hagamos oh. oh. como oh. él! ¡Levantemos un zapato y quede el otro en nuestro pie, porque esa es la señal que sucede en ¡Eh! su ¡No, no, no! El zapato es una señal para que hagamos acopio de zapatos en abundancia. ¡Dejaos de zapatos y llegamos a la calabaza! ¡No, hagamos acopio de zapatos! A ver, dame tu zapato. No, es una señal para que no pensemos en las cosas del cuerpo, sino en la cara y en la cabeza! ¡Dame tu zapato!